Sensual. Única. Sin tabúes. Sexo Swingers y Sex Unicorn. Disfruta el momento con Miss Tabú. Chicos, venga, vamos allá. Venga. Ya todos me conocéis, sabéis que soy Miss Tabú, si no, no estaríais aquí. Eso está claro, pero bueno, sabéis que tengo Twitter, que tengo Instagram, que tengo YouTube que tengo Facebook, casi no lo uso, pero tengo mil personitas ahí que me hacen mucha ilusión. Así que, bueno, gracias a todos por, por seguirme y por escuchar cada dos semanas un poquito eh, estos directos y participar en ellos. La idea es que hablemos todos, o sea, no solamente que yo os esté diciendo eh, o leyendo algo. Buenas noches, Andrea, ¿vale? Pero a mí lo que me gusta es que colaboremos y que todos aportéis un... algo, ¿no? Que me digáis. Entonces, bueno, habéis visto la pregunta que yo... Eh, la duda que yo he recibido mmm, a través de un mensaje privado, no he publicado quién era, y os la voy a leer. No he publicado todo, sino un trocito. Realmente es la, lo más interesante, ¿vale? Pero para mí ya es bastante intenso vale decía solo quería saber si después de haber decidido que, con mi pareja ser más abiertos e incluso ella ya tuvo sexo con un tercero es normal que la deje seguir divirtiéndose a ella mientras llega mi oportunidad o a lo mejor sería estar algo más parejos y yo tener una relación con una tercera antes de que ella lo haga otra vez. qué decir a esto, chicos, qué decir, a ver, yo mmm, con la persona que me lo ha escrito eh, nos hemos mandado un par de mensajitos, yo le he respondido, eh, él me ha respondido también, le he dicho que hoy eh, haríamos este directo y a lo mejor lo veo más como mmm, no haberse expresado correctamente, Más que con el transform, transfondo <risa> ¿ves? Lo está diciendo él por, por YouTube. Buenos días, lo siento, yo fui de ese mensaje y lo comuniqué mal. Realmente yo también lo creo así, creo que hemos hablado correctamente, incluso yo he pedido disculpas por, por mi respuesta porque he sido eh, bastante sincera y franca y cuando lo lees, después desde fuera sí que es un mensaje que a lo mejor se le ve un puntito ahí machista, vamos a decirlo así, pero realmente eh, personas que vivimos siempre dentro de este mundo liberal vemos que ocurren estas cosas. O sea, tú a lo mejor te has expresado mal, pero es algo que, que suele ocurrir bastantes eh, veces. Entonces, bueno, yo mi respuesta hacia esta persona eh, siempre ha sido que el sexo es privado. O sea, aunque vivamos en pareja... El sexo es de uno, o sea, simplemente entre pareja. Uno de los dos no quiere mantener relaciones y ese día no hay sexo. Entonces, cada uno decide con quién quiere compartir y cuándo quiere compartir ese, ese momento. Entonces, normalmente, cuando estás en una relación monógama, lo compartes siempre con tu pareja, pero cuando decides abrir la relación, lo haces con otras personas. Entonces, situaciones que te puedes encontrar. Pues en este caso, ella ha tenido sexo primero, perfecto no hay ningún problema, podría haber sido él y puede ser que sea ella otra vez la que repite o puede ser él o pueden ser los dos o pueden estar con los dos con otra pareja o sea, ser cuatro personas y que uno de los dos, o de los cuatro perdón, no termine o sea, posibilidades eh, formas, hay muchas hay muchas esto no es ir contando, pues tú te has gustado con uno, pues ahora me toca a mí con otra, o Pues si la chica es bisexual, a lo mejor se acuesta también con la chica con la que tú estás. O sea, combinaciones hay muchas, fórmulas hay muchos, y aquí no es a ver quién consigue más. O sea, el mundo liberal, la palabra os lo dice todo, ¿no? Es, es liberal, es libre. Eh, lo que hay que tener muy claro son las pautas que tú acuerdas con, con tu pareja. O sea, a lo mejor... Eh, hay personas que solo quieren ser swingers, que solo hacen intercambio con otras personas y hay personas que son más abiertas y lo quieren de una forma más liberal y deciden estar por separado con otras personas. O sea, las bases que una pareja establece son lo principal, son lo que se tiene que respetar y ninguno de nosotros, incluida yo sobre todo, no soy quien para opinar, pero... Eh, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que no se trata de una competitividad a, bien a ver quién consigue más presas, vamos a decirlo de esta forma, que la otra persona. O sea, aquí es compartir. A mí, cuando yo vivía en pareja, simplemente el ver a mi pareja con otra persona me hacía disfrutar a mí también. Por tanto, que, ¿quién se hace la muesca? Él. O me la hago yo, que lo he visto disfrutar y a mí me ha gustado muchísimo. ¿De acuerdo? O sea, tenemos que tener la mente un poquito más abierta en ese sentido si queremos entrar en este mundo. Si pensamos de esta forma, de verdad, mmm, considero que es mejor parar, eh, parar eh, hablar entre los dos y poner unas pautas. Porque si no, sin querer, es algo que mmm, dentro de un tiempo sí os va a traer problemas, sí va a hacer que tengamos un, un punto ahí de, de, de duda o de, vamos a decirle, echarlo en cara, no de que ay, tú has estado con cinco y yo he estado con, con dos. Pues esto no deberíamos eh, mirarlo así, de esta forma. O sea, vamos a ver lo bien que nos lo hemos pasado todos, cómo nos hemos divertido, que no solo es el momento de, del acto. Yo esto en otros directos solo os, he, os lo he explicado. O sea, nosotros, o yo por ejemplo... Eh, me he nutrido mucho de ver cosas y de vivir cosas... pero que después durante mucho tiempo... a lo mejor yo no voy a un local, no voy a algo... y las sigo disfrutando en mi casa... porque las, las revivo en mi mente. Me dan recuerdos desde Venezuela. Para nosotros es buenas noches, para ti debe ser buenas tardes, supongo. Entonces yo creo que más tenemos que encauzarlo en, en este sentido... O sea, que, que es mmm, el respeto hacia el uno, hacia el otro... Y sobre todo el, el que no es a ver quién, quién hace más y quién hace menos, sino cómo disfrutamos. Eh, hola, buenas noches. Chicos, yo sé que los que estáis en, en Instagram estáis, eh, estáis leyendo los mensajes de otros compañeros, pero en, en YouTube también tengo mensajitos. Venga, os voy a leer también algunas de las opiniones que me habéis dado vosotros, que me parecen muy interesantes. Bueno, primero, no hace falta que lo lea, pero el segundo es, en referencia a, a lo que he puesto yo en, en el Stories, ¿no? si entras en el mundo liberal pensando en compensaciones y equiparar, malo. Es un poquito el resumen de lo que yo he dicho. O sea, aquí no se trata de ver quién, quién tiene más relaciones. O sea, aquí disfrutamos todos de todo. Eh, no es un plan, te dejo hacer para yo después poder hacer también Todo depende de la pareja, confianza y respeto que hay. También es verdad. Tiene que ser consensuada entre los dos para que vuestra relación personal no se vea afectada. También es un poquito eh, lo que yo he dicho. O sea, si, si tú desde un principio estamos con este tira y afloja de a ver quién está con quién, quién hace más, a la larga, eh, os va a hacer daño. Es algo que os va a hacer daño. Gracias por la, por la aclaración. Siempre despejas todas las dudas. Yo, de verdad, o sea, te pido disculpas si crees que, que me extralimito y que eso, pero realmente es que tu mensaje me ha gustado mucho porque creo que hay mucha gente, sobre todo por la parte masculina, que piensa así. O sea, las personas no somos propiedad de nadie. Decimos tu mujer, decimos mi marido, pero realmente cada uno después, si uno de los dos decide que no quiere mantener relaciones, no se mantienen. Entonces, no es que yo la dejo o tú me dejes, simplemente mmm, es que nos apetezca. Claro, si los dos lo desean, pues genial, pero si uno no está convencido, pues tenemos un problema. Eh, no es que tengamos un problema, porque si yo siempre he dicho y creo que en, en este ambiente siempre hay que ir al ritmo del más lento. Quiere decir que si una de las dos personas está diciendo que la otra pareja no le convence, pues desde mi punto de vista mi opinión personal y lo que yo suelo hacer es retirarme porque si mi pareja no está a gusto yo no voy a disfrutar tampoco entonces prefiero mojarme las ganas en el café como decía Mecano y, y otro día ya saldrá lo que sea pero no, no tener un mal día o una mala noche por mi capricho ¿De acuerdo? A ver, eh, más eh, respuestas que tengo a, aquí. Mientras estén de acuerdo con ese trato, claro que sí, pueden seguir divirtiéndose solo ella. Las reglas no están en los, en los ambientes, sino en cada caso y en pareja en particular. Sí, o sea, cada pareja son las que se tienen que marcar sus reglas y cuando decida parar para hablar eh, es lo que se necesita. Para nada, lo mejor es ser directos. Comparto esta política de sinceridad con mi pareja. <risa> con la pareja y con todos debería ser a eso no se trata de empatar las cosas pero para mí hacer intercambio es, para mí hacer intercambio es lo mejor ¿qué más cositas por aquí? desde cuando alguien tiene posesión sobre otra persona vaya tela lo siento, hay comentarios de, de todo tipo dejar seguir, aprender de lo que sucede y disfrutarlo los dos juntos lo que tendría que hacer es Perdona, lo voy a ampliar porque es que no veo Lo que tendría que hacer es lo, lo más cómodo te haga sentir a ti y a tu pareja. Con te, terceros es sex, supongo que mmm, sexo, sexy o, o algo así, porque se me cortan las frases. Opino que no tiene nada que ver, depende de cada uno. Por supuesto, estos son acuerdos personales, estos son acuerdos de, de pareja y que cada uno tiene que decidir lo que hacemos en un intercambio y donde tenemos que sentirnos bien y estar bien es con la persona que compartimos eh, La vida, o sea, la vida swinger es muy de amigos, de, de mucho respeto, de, de mucha sinceridad, pero a la vez también tenemos ese punto de egoísta que primero es, es, soy mi pareja y yo antes que la otra pareja. No vamos a estar pendientes de, de si la otra persona... Está pasando un mal momento o no, o sea, primero nosotros. Nosotros tenemos 12 años juntos y 7 años en la vida swinger y ha sido lo mejor, lo, lo disfrutamos todo y con plena libertad. Sí, o sea, yo llevo 20 años en el mundo swinger, con pareja, sin pareja, eh, de todas las formas y colores. Para mí es la mejor situación. La vida monógama a la larga considero que es problemática, o sea no quiere decir que las parejas swinga no tengamos problemas, puesto que discutimos, por supuesto, puesto que hay cosas en las que no estamos de acuerdo, pero eh, nuestro enfoque de vida sí que es diferente y aunque muchas personas no lo crean, nos basamos en el respeto, porque para mí la sinceridad es un gran respeto. O sea, yo prefiero ver a mi pareja mm, disfrutar con otra mujer antes que enterarme que me han puesto otros unos cuernos, o sea, a mí unos cuernos me duelen, a mí que una, mi pareja me engañe y me menosprecie, me duele en cambio si lo estoy viviendo con él y lo estoy haciendo con él es mucho más, mejor a ver, eh... y creemos que la amistad swinger es real sí, lo que pasa es que Actualmente ya hay tanta gente dentro del ambiente swinger, aunque muchos no lo creáis, de verdad que la comunidad cada vez es más grande y muchos valores iniciales que se tenían en la comunidad swinger se van perdiendo porque eh, mucha gente entra sin información, mucha gente pues solamente ve el momento eh, sexo porque aún, o sea, la pregunta que nos ha hecho este, este compañero pues realmente refleja un poco... Formas de pensar de muchas otras personas. O sea, yo dentro del ambiente swinger, en algunos puntos sí he visto machismo. Yo huyo de, de esto, pero a mí... He oído, no, pues tú estás con, con mi mujer y yo busco, no te preocupes, ¿no? No, perdona, tu mujer tiene que decidir con quién está. No vas a ponerle tú la persona con la que va a estar. E igual cuando es al revés. O sea, mm, respetemos todos y seamos felices todos. Venga, más consultas. Ay, Que os muevo, perdonar. Eh... Ojo, ¿cuánta gente hoy? Aquí alguien que me dice: Hola. Ah, Secrets Villa. Villa. Perdón, eh, es que no me da tiempo porque corre esto tan rápido que no, no veo todos los mensajes. Bueno, tienes razón en lo que dices. Después de dar tantas, infi de, de dar tantas infidel infidelidades, me hiciste pasar. Pensar un poco. Ah, me... perdón, ¿eh? Tienes razón de lo que dices. Después de dar tantas infidelidades, me hiciste pensar un poco. Yo... A mí no me gusta la infidelidad. No lo he sido nunca. O sea, yo he estado 10 años casada y jamás engañé a mi pareja. Y él no era swinger. Nunca fuimos a un local swinger y él no sabía nada de mi vida swinger. Ah, pero las dos veces o tres veces que intenté hablar sobre este tema con él se puso como una araña peluda o sea no, no, no le gustaba no, no se sentía cómodo entonces yo me aparté completamente de la vida swinger pero obviamente una vez que me separé yo creo que no llevaba ni 15 días viviendo sola con mis hijas que me tiré en plancha otra vez en busca de, de ambiente así que A mí me gusta, considero que es una forma de vivir muy cómoda y muy sincera y muy respetuosa. Siento los que no me entienden los que no lo comparten. Y de verdad, me da mucha pena las personas que tenéis curiosidad y no sabéis cómo plantearlo en casa. Porque a lo mejor algún día lo habéis planteado, habéis tenido un, un, una respuesta muy negativa pero no hay que rendirse, a lo mejor no ha sido la forma, no ha sido el momento. Vosotros conocéis a vuestra pareja, ¿sabéis si puedes llegar a convencerla? O sea, no convencerla, porque la palabra borrarla, no le he dicho, no, no es convencer, sino que pueda entender el que existe una vida diferente a la que nos han hecho creer, ¿de acuerdo? Porque pensar que la monogamia es algo que nos han impuesto sobre todo por, por religión, ¿no? O sea, hemos pasado de que nos intercambien por vacas, corderos y camellos a que ya te casas y solo puedes estar con esta persona para el resto de tus días. Yo en eso me considero un poco vikinga, o sea, los vikingos son los reyes de los tríos, me encantan, yo sería súper feliz viviendo <risa> por la parte norte de, de Europa. Venga, Más, chicos, eh, es que si no hay comunicación y complicidad en una pareja dentro del mundo swinger, ya me dirás. Claro, el mundo swinger se basa, se basa en esto, sobre todo el, el tener comunicación. Yo, por ejemplo, nunca he sido liberal de cada uno por un lado. Personalmente no me gusta. A mí me gusta ver disfrutar a mi pareja y que mi pareja me vea disfrutar, ¿de acuerdo? Admiro, en cierta manera, a las parejas que tienen esa, esa mm, posibilidad de vida, ¿no? Que, que sean tan sinceros de, oye, mira, hoy voy a ver si llamo a algún amigo, si llamo a alguna amiga, o... Mm, para mí me es extraño, tengo que decirlo muy abiertamente, pero mm, esa parte me cuesta más. A mí me gusta mucho el, el juego entre cuatro... Nuestros mejores amigos son swinger y lo pasamos súper, al punto de que podemos reunirnos para hacer una barbacoa sin necesidad de tener sexo, ir al cine, a la disco, pero siempre con la picardía, sin caer en vulgaridad, siempre bajo el marco del respeto. Sí, obviamente, mmm... yo también tengo una comunidad muy grande de amigos que ahora los tengo un poco abandonados por cuestiones de trabajo, casi no puedo ni, ni salir. Entonces, bueno, nosotros nos vamos al teatro, eh, hablamos de hijos. Mmm, tenemos una persona ahora que le han hecho una pequeña operación y todos estamos ahí pendientes a ver cómo está, qué le pasa. Y hay veces que es un simple café y no hay necesidad de sexo. Otras veces, al contrario, ni café y directos al sexo. O sea, bueno, al final, siempre lo he dicho, yo mi, tuve una época, una vida vertical y ahora ya. Toda mi vida o el 90% de mi vida es con amigos horizontales. O sea, primero porque ya según qué tipo de conversaciones, en según qué ambiente, me molestan. Y algo que tiene la edad es que mmm, cada vez aguanto menos tonterías. Entonces cuando los oyes según qué temas, a las personas monógamas pues como que les daría con un martillo en la cabeza. Y me parecen bastante irrespetuosos, porque como no sea lo tradicional, como no sea como ellos lo hacen, entonces ya está mal, ya la gente es malas, somos malas personas o somos ligeros de cascos. <ríe> ¿Me entendéis, no? No me gusta. Bueno, chicos, venga, ¿alguna otra duda que tengáis vosotros? ¿Alguna otra pregunta? Ya os he dicho, dentro del ambiente liberal... Hay algunas, algunos puntos machistas, ¿eh? sí que los, los sigue habiendo y me da mucha pena. Pero mmm, suelen ser parejas, me estoy metiendo en un berenjenal, ¿eh? pero para mí suelen ser parejas que ellas tienen ya muchos problemas y es como que se han metido a, a swinger por resolver sus problemas. De acuerdo? Por, por, bueno, pues eh, no me quiero acostar contigo, casi no te aguanto, pero por X motivo tengo que seguir conviviendo contigo, por hijos, por hipoteca que une más que los hijos o por una serie de factores. Y bueno, pues tú acuéstate con quien quieras, yo mmm, acuesto con quien quiera y compartimos piso. También existen estas parejas, ¿eh? O sea, esto ya es. Eh, más. Pero para mí no, no son parejas swing, o sea, yo dentro de nuestro ambiente. Os digo que diferencio perfectamente lo, las parejas swinger, eh, las parejas liberales y después las mmm, follólogas, o sea, las que solo van por mantener relaciones y estas personas de que les importa un pito el resto del mundo. O sea, no os penséis que todo es maravilloso dentro del ambiente swinger, que todo es fantástico. O sea, es una comunidad muy grande con gente de todos los tipos, de todas las formas y con todos los gustos con unos encajas más y con otros encajas menos pero lo que sí intentamos es ser muy respetuosos todos con todos vale chicos alguna otra consulta, alguna otra duda que tengáis algo de lo que hemos leído sobre sobre las contestaciones que les han dado personas que nos siguen, a ver Es que son cosas diferentes, ni mejor ni peor, pero una pareja swinger nosotros la entendemos como pareja de verdad. Yo también, me parece una pareja muy honesta y una pareja muy auténtica y yo las personas más enamoradas que he conocido, las que las he visto más muestras de cariño y las que he visto con más respeto el uno para el otro, siempre han sido swingers. Y me vais a decir, no, porque te mueves en ese ambiente. No, no, me muevo por todos los sitios. Mis vecinos no son swingers. Mis hijas van al colegio y las parejas no son swingers. Y yo, donde más respeto he vivido de un hombre hacia una mujer, es con una pareja swinger Y eso nadie me lo va a quitar de mi linda cabecita. Ay, no me he puesto ni vaso de agua. Me voy a morir de sed. Entonces, bueno... Pues yo, tal como empecé la pregunta de la dejo ser swinger, vuelvo a decir, aquí nadie es propiedad de nadie, eh, nos casamos y compartimos la vida porque nos apetece, mantenemos relaciones con nuestra pareja porque nos apetece, pero una vez se abre la relación, eh, no es que tú me tengas que dejar a mí, acostarme con quien me apetezca, sino simplemente es... Que jugamos todos, nos lo pasamos bien todos, que hoy disfruto más yo o he tenido la suerte de estar yo con alguien y tú no. Pues lo siento, o quizá otro día te toque, o quizá repito yo. O sea, no, no es cuestión de hacer muescas. A ver, mi esposo, como todo hombre, tiene su lado de algo de machismo porque ningún hombre se acapa de eso. Pero el momento de los encuentros es muy complaciente y tanto así que le preguntan <ríe> si quiero. Claro. Estar con otro hombre y con otra mujer, siempre ambos presentes, igual él lo disfruta mucho. Claro, o sea, a ver, obviamente considero que una pareja, antes de, de. Por lo menos yo siempre lo he hecho así, o sea, antes de mantener relaciones con otra pareja, yo siempre he consultado, aunque sea con una mirada, un gesto, con algo, con mi pareja, para saber si le apetecía estar con, con la otra chica o, o él al revés, o sea, siempre nos cuidamos mucho. Pero el respeto está ante todo ¿Vale? bueno chicos yo creo que, que un poquito hemos hablado sobre este tema, sobre esta duda que tenía nuestro compañero que ya os digo que yo he hablado con algún mensajito con él y es más creo que he hablado con, con su pareja, supongo que ha sido la forma de, de enfocar la, la pregunta yo no sé si él es de aquí o es de otro país me ha parecido que a lo mejor no era de aquí Y a veces la forma de escribir de uno, como lo quiere transmitir, y la forma de leer de otro, ya sabemos todos cómo funciona. O sea, es muy diferente de, del cara a cara. Si aún así, a veces, ¡ah, de Colombia! ¿Ves? <risas> eh, si a veces, incluso estando juntos, eh, tenemos malentendidos las personas, pues con mensajes aún más. Pero bueno, que yo no, no es que me haya molestado, no, simplemente... Mm, le he visto ese puntito <risa> pero bueno nada chicos buenas noches porque aquí ya son casi las 11 de la noche yo tengo a mis hijas por aquí detrás durmiendo eh, espero que ningún día se levanten y aparezcan por aquí porque me muero del susto y me voy a ir a descansar entonces disfrutar mucho, pasarlo súper bien, si alguno está dudando en dar el paso yo no le voy a decir que se tire en plancha, siempre con cuidado, siempre eh, prefiero que la gente vaya despacio, con dudas y cuando algo ves que no te cuadra parar Y ya está, o sea, y como he dicho antes, siempre al ritmo del, del más lento, por muchas ganas que tenga uno, si la otra persona no se siente al 100%, pues mm, hay que esperar, no pasa nada. Mm, lo único que perdemos es tiempo, pero nada más. O sea, mm, si hoy no mantienes relaciones, pues mm, el próximo día quizás sean mejores, no pasa absolutamente nada. Saludos desde Miami y buen life. A mm, los más seguidos mira, antes los hacía todas las semanas pero es que no me da la vida de verdad, no, no puedo a veces me faltan temas, yo no os voy a engañar o sea, a veces me faltan temas pero es que tampoco puedo por, por horarios todas las semanas, o sea, intento hacerlos todos los primeros miércoles de mes y el tercer miércoles de cada mes o sea, una semana sí y una no no puedo más ¿El deseo de una de las partes de la pareja probar el mundo swinger y la de la otra parte puede llegar a romper una pareja? Oh, esa pregunta. A ver, yo por ejemplo lo he explicado. Yo eh, he sido swinger desde hace 20 años. Me casé, bueno me junté porque no me casé, con un chico que él no quería saber nada de este mundo y nunca pisamos un local nunca nada eh, a mí no se me rompió la pareja por eso, porque yo realmente le quería a él como persona y cuando yo empecé mi relación con él, yo no le dije ser swinger desde el minuto uno o sea, es algo que yo tenía, pero teníamos una relación monógama entonces no puedo mm, romper una pareja porque él no me quiera complacer a mí porque yo tenga relaciones con otro soy yo la que me tengo que adecuar a, al inicio de nuestra pareja a lo que acordamos. O sea, si yo después quiero cambiar, es una cuestión mía, pero llegar a romper una pareja porque una persona no quiera eh, abrir su relación, yo, yo personalmente, si ese es el motivo, no creo que esté correcto. Ahora, si tienes una serie de factores externos, una serie de cosas externas y este es el puntito que te falta para romper la pareja pues obviamente pero no que sea el, el motivo principal ni, ni, ni el problema principal romper una pareja porque tú quieres ser swinger y ella no tu contrato inicial no era ser swinger no ese es mi punto de vista ¿eh? también entiendo que cada uno lo vive de una forma y a lo mejor yo si estuviera en esa situación A lo mejor no opinaría igual porque, ojo, pero hay que respetar siempre al que va detrás, desde mi punto de vista. ¿eh? Bueno chicos, buenas noches a todos, que descanséis y nos vemos en 15 días, ¿de acuerdo? Chao. Gracias por escuchar este podcast. No olvides compartirlo en tus redes sociales. Mistabú te espera también en YouTube y en mistabú.com. Hasta el próximo podcast.